Continuamos entonces con el Enredando las Mañanas, una mañana que arrancó acá en Córdoba, un poquito nubladita, no sé cómo estará en otros puntos del país, pero bueno, acá está ahí entre que no se sabe si hace calor, si hay humedad, estuvo lloviendo a la noche, pareciera que está saliendo el sol y que como a las 3 de la tarde nos vamos a fritar, ¿vos qué decís, no, Gemma? estaba pronosticado, digamos, algún, un poquito de lluvia ya la pasada la tardecita, dice que estaba que se le un poco un poquito de agua, ¿no? De todos modos viene bien porque Ya con estos calores que hemos tenido durante estos días, la humedad, así que el oh. que refresca un poco viene bastante bien, ¿no? Sí, está como raro, yo ya ando media resfriada porque baja la temperatura, sube la temperatura, hay humedad. La verdad que, bueno, nos hemos convertido en un clima tropical, eh, sí. pasamos de lo seco a lo tropical, eh, y bueno, uno se acomoda, se acomodan las plantas, se acomodan las huertas, se acomoda uno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí estamos, yendo y viniendo. Y así como nos acomodamos al clima, también nos acomodamos a, eh, de alguna manera, revivir ciertas prácticas que... Si bien se habían dado en los últimos años, no es que no, pero creo que a veces cuando es tan burda la práctica de desinformación, eh, nos deja un poco ahí como repensando nuestra tarea, repensando también eh, qué... Poder y rol cumplen los medios de comunicación y en ese sentido vamos a estar analizando un poco lo que sucedió el fin de semana. Yo quiero contar lo que yo sentí en mi experiencia personal. Yo abrí eh, las redes sociales el sábado, leí muy al pasar que hubo dos gendarmes heridos por un eh, operativo que se realizó en la visa 1114 en el Bajo Flores y pasó. Al otro día vuelvo a ver las redes sociales y veo que Gendarmería y Guardia de Infantería había reprimido, lamentablemente, a unos niños que estaban eh, realizando su ensayo de murgo. Honestamente, yo no asocié que hablábamos de lo mismo porque era demasiado abrupto. De hecho, salvando las distancias, como decíamos al, al inicio del programa, eh, me rememoraba a, al, al tema de la crisis causó dos nuevas muertes. Varias horas después me doy cuenta de eso, sí. Todo con las fotos que salieron después, no sé si fue días después o ahí nomás al momento, ¿no?, de, de, de Patricia Bullrich, ¿no?, haciendo esta visita uh -huh. a los de, de, como alentándole, dándole fuerza a ver cómo estaba en su estado de salud. Pobre gendarme, ¿no? Sí, pobre. pobre. Y, y me, me, me, digamos, con el correr de las horas ya tenía en mi cabeza las dos noticias, recién después me entero que era lo mismo. Digo, ¿qué...? Qué fuerte, ¿no? Esto de, de que de que con tanta impunidad y aberración cubran de esta manera esta noticia. Eh, donde también se vio el video, o sea que no es solamente, más allá de que uno no va a descrear de lo que dicen los vecinos y las vecinas de Bajo Flores, pero ah, hubo un video que mostraba lo sucedido. El día lunes se realizó una movilización, eh, los compañeros y compañeras de Antena Negra TV realizaron una pequeña cobertura de lo que fue esta movilización con una entrevista y es lo que vamos a escuchar a continuación innovación eh, donde una vecina cuenta lo, lo sucedido. estábamos practicando como todos los días y, y de repente le a querer pasar a los cuales le dimos el paso el tema es que no nos apuramos como quisieron entonces empezaron a pelear con el director, empezaron a empujar y las la familias que estábamos hablando de Pasando, fueron aterrorizados, fueron lastimados. La burga en el barrio es, es algo para, para que la familia disfrute. Miren, cuando nosotros hacemos la burga, vienen las mamás, vienen los papás, vienen los hermanitos, bailan los dos. chicos de, de, de esto que es el Paco Flores le damos un poquito de alegría el hecho es que nosotros vivamos acá, no significa que seamos delincuentes, que seamos chorzos, que vendamos drogas, acá hay familias también, familias que quisieron divertirse pasarla bien, lamentablemente terminaron mal por la mala fama de nuestro barrio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 Bueno, escuchábamos allí el audio, en realidad un video que pueden ver en, en el canal de YouTube de Antena Negra TV y también en el Facebook de Antena Negra TV, donde realizaban una cobertura eh, dialogando justamente con una vecina quien contaba lo sucedido. Eh, como bien decía el lema, eh, después se vio... Y se escucharon y se leyeron declaraciones de Patricia Bullrich prácticamente justificando lo sucedido eh, versus las imágenes que, que se veían no de los niños con disparos de balas de goma. Imagínense en una época de carnaval, eh, no solo en una época de carnaval, yo eh, como murguera y también como persona que trabajo con jóvenes en relación a proyectos que tienen que ver con la murga y con el carnaval, que siempre reivindicamos como una manera política de trabajar con los niños y las niñas, porque permite formas de expresión, porque permite también eh, que se discutan ciertos temas, que los pibes no estén eh, por ahí en la esquina, eh, al riesgo de que los levante la policía, sino trabajando, tocando un instrumento, bailando, o simplemente creando y pudiendo compartir un momento. Es una herramienta muy poderosa de trabajo con los pibes. Imagínense la, la, la situación ¿no? que, que pueden haber vivido estos niños, que encima la situación fue de noche, se ve en el video. Uh -huh. eh, una de las declaraciones <coughs> comentaban que, que gendarmería pasa igual por una callecita entre las casutas de, de, del barrio y, y pisa a dos niños que estaban a los bordes porque, claro, no tenían cómo correrse mucho más allá de donde estaban en medio del griterío de la nocturnidad. Sí, creo que, bueno, ahí incluso también el video se ve y por los testimonios también ¿no? eh, de los vecinos, los vecinos de los niños, ¿no?, y los niños, eh, y todos los cumpa también de la murga, digo, de, de pidiendo por favor que, de, que dejen de justamente de tirar, digamos, el un lado fuertemente lo que son los disparos, ¿no? Pero no no, no sé ¿no? eso, es el, el avance eh, eh, continúa, eh, continúa, digamos, a, a pesar de toda la situación crítica justamente que se estaban viviendo eh, y, sobre y sobre todo por la cantidad de, de niños y niñas que estaban justamente eh, en, en ese momento, momento y también vemos el, digamos el, el, en la foto, ¿no? todas las heridas de los balas de goma eh, justamente que, que, que impactaron en, en el cuerpo de los Jóvenes, jóvenes no entonces eh, bueno vemos en ese sentido también no de toda la impunidad de cómo arreeten justamente en, en los barrios no y que y que bueno ahora ya eh, avanzan más o tienen más visibilidad de gendarmería, de lo que hemos visto en estos últimos meses, digamos, no solamente la policía, sino la eh, gendarmería incluida en lo que ha sido eh, no solamente los barrios, sino también a los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Todo como un complemento de todo este aparato represivo, ¿no? De todo el aparato de seguridad estatal, justamente, eh, que avanza eh, sobre, digamos, los sectores de los barrios, sobre los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Sí, y, y importante lo que queríamos traer a colación, también del rol que cumple eh, el medio de comunicación en este sentido. Porque, por un lado, los medios alternativos eh, y otros medios... Eh, que no son alternativos, pero que también suelen cubrir este tipo de notas, mostraban esto, ¿no? La secuencia de imágenes, el video, hacían un análisis sobre la situación. De hecho, hay un análisis Exacto. muy interesante en el portal de La Izquierda Diario que les recomiendo para leer porque hace justamente este paralelismo en lo que fue el análisis de la crisis causó dos nuevas muertes. Eh, y por el otro lado, la imagen del gendarme herido en una cama de hospital, Patricia Bullrich abrazándolo... Digo, como si hubiese una suerte de contradiscurso no la importancia de un gendarme herido que en realidad no debe ser no es de gravedad y probablemente le den muchos días más eh, como para justificar la situación y después alrededor de 10 niños de los cuales dos están graves con lesiones estaban internados hasta el día de ayer eh, y lo que implica también no para un niño vivir una, una experiencia de estas características A mí me pareció que eh, me parece que, que lo, lo brutal de cómo se está bajando este discurso, eh, de cómo se está contraponiendo la información digo entre entre Patricia Bullrich y la gente del barrio y cómo esto va generando una suerte de justificación, si se quiere. De hecho, Patricia Bullrich dijo que estuvo no sé. muy bien eleccionar, que lo volverían a hacer. Claramente eh, no, no le importa nada, <risa> digamos, ni los niños, ni, ni, ni la vida de la gente, ni nada. Y, y, y cuán peligroso es eso en este momento. Y cómo en algún punto esto de no habernos dado cuenta que estábamos hablando de la misma noticia, eh, o por lo menos no a primera vista, quiere decir que yo por ahí inocentemente, no lo decía en per como que, eh, por lo menos desde mi individualidad, me relajé no en pensar que esas cosas no sucedían, pero no con este nivel de, de, de, de violencia o, o, o de situación burda de, de contraponer así tan descaradamente, sobre todo en la era de las tecnologías, ¿no? Porque, digo, allí en el 2001, eh, en el 2002, perdón, y en el 2001 también, no no había tanto acceso a redes, información, celulares que filmen y, y todo ese tipo de herramientas, y hoy sí las hay, por suerte sí las hay, ¿no? Porque Exacto. seguramente si no estuviera quedado totalmente invisibilizado, como seguramente también sucede en otros momentos donde sale esto de... Eh, Acá mismo en Córdoba, policías heridos y de repente hablábamos de un caso de gatillo fácil O el caso de Santino, que es un niño de dos años que quedó eh, atrapado en Mientras la policía perseguía a dos menores de edad que no estaban armados y les disparaba Y, y, y lamentablemente fue asesinado eh, aquí en Barrio Márquez de Sobremonte ah, sí. sí, sí, digamos, siguen, a pesar de esto lo que vos decís, digamos, de todo el avance Lo que son las nuevas tecnologías, la posibilidad justamente de esa apropiación para una democratización también de la información ¿no? pero siguen avanzando digamos con la misma impunidad justamente lo que marcabas vos por parte de los medios hegemónicos, de los, los, de los monopolios eh, ya tal cual justamente lo vienen haciendo como hace 15 años atrás como fue lo que fue el 2000, 2001, 2002 no o sea, eh, metiendo esta, esta cuestión de la de, de las crisis ¿no? De, de no individualizar digamos profundizar Eh, a los verdaderos responsables de estas represiones de estos asesinatos eh, y que y que bueno generalizan de esa de esa manera justamente y bueno obviamente criminalizando también eh, y estigmatizando también a los a, a los barrios a los compañeros y las compañeras justamente que también están en, en, en la misma lucha no sí bueno la verdad es que por eso no queríamos dejar de mencionar este tema eh, que nos parece importante digamos problematizarlo mucho más allá de lo que implica la represión, sino también del rol de la contrainformación y la desinformación. Yo no diría desinformación, porque en realidad es otra construcción de, del hecho al servicio de un sistema. Eh, los dejamos por ahora con un temita musical y volvemos en unos minutitos nada más con más temas en el Enredando las Mañanas.